Bienvenidos sean todos a este Liraroll, su programa dedicado a las guitarras Déjenme decirles que hoy vamos a empezar con ese, esas canciones en inglés Que alguna vez escuchamos en la secundaria o algo por el estilo Así es una, una recopilación de música de los 90 prácticamente Y vamos a empezar con esta canción de los Red Hot Chili Peppers Ese grupo que a muchos fascinaría cuando se debutaron y pues aquí tenemos la canción que se llama Scar Twish una canción que tiene tres solos de guitarra en especial destaco el último que es muy bueno y regresamos después de esto Bueno, la canción que sigue es del grupo Offspring Ustedes pueden escuchar una canción de ellos en el fondo que estamos poniendo en este momento Y pues bueno, este grupo fue uno de los principales grupos de punk rock de la época de los 80s y de los 90s este, Para destacar, el guitarrista que se hace llamar Noodles. Eh, nada más fue integrado a la banda porque era mayor de edad y podía comprar alcohol Entonces es una anécdota chistosa porque él era el intendente también de la escuela donde estudiaban el baterista y creo que el vocalista o el vocalista y creo que el bajista, no me acuerdo quiénes, pero estudiaban dos y él era el intendente. Imagínense y terminó siendo el guitarrista de esta banda que ya hasta la fecha sigue vigente. Bueno, regresamos después de escuchar The Kids' the Ride de Oxford. Bueno, la siguiente canción es de un grupo que todos conocimos porque vimos un video Que imitaba varios videos de Cristina Aguilera, de Britney Spears Y de los Backstreet Boys y de esos grupos que eran muy fresones Pues este video se llamaba All The Small Things y era del grupo Blink 182 Y vamos a escuchar esta canción para recordar los viejos tiempos, ¿no? Aquí los dejo con Blink 182, regresamos después de esto La canción que sigue es del grupo Green Day, este grupo que impulsara al punk en la década de los noventas y es conocido por canciones como American Idiot, The Time of Your Life y Bro Boulevard of Broken Dreams, entre otras y pues le yo les quería poner una canción de la década de los noventas pero mejor decidí ponerles algo de su último disco se llama 21 Guns y esta canción va con dedicatoria para mi amiga Norma, mi mejor amiga de toda la vida y espero le guste y le quiero agradecer por este, pasarme un viaje tan magnífico por el que nos pasamos últimamente y pues regresamos después de escuchar a Green Day y los dejo con esto So It's the spirit of your soul Y bueno, la siguiente canción es... Vamos a subir un poquito de intensidad con las próximas dos canciones que siguen. La primera va a ser del grupo Korn, este, este grupo que también muchos lo conocimos y, y empezamos a creer que eso era de lo más pesado que había y ya después nos dimos cuenta que no. Pero cabe destacar que el vocalista Jonathan Davis está considerado como uno de los mejores vocalistas de metal y la verdad es que sí tiene una gran voz el tipo. Y los dejo con este éxito que se llama Me Away From Me. Regresamos después de esto. La siguiente canción es un icono para toda una generación, la generación X. Esta canción es del grupo Nirvana. Ya saben, Kurt Cobain murió joven y dicen por ahí que los ídolos siempre tienen que morir jóvenes para establecerse en la historia, como John Lennon, por ejemplo. Y bueno, esta no es no es tan grande como John Lennon a mi parecer, pero sí dejó una marca por ser el principal fundador del grunge y el que le dio el movimiento para que varias bandas de grunge pudieran sobresalir como Pearl Young y otro, entre otras y bueno vamos a poner esta canción que se llama Smells Like Teen Spirit regresamos para despedirnos después de esto Y bueno, ya para despedirnos, déjenme recordarles que cualquier clase de comentarios, incluso si son esos sonzones, no importa, van a ser bienvenidos en este podcast y así también voy a, va a ser bienvenido cualquier mail que puedan enviarme a fernando.tv.tk, pero por favor absténganse de enviar cadenas porque no las contesto, envíenme sus preguntas, sus peticiones, sus quejas, sus comentarios personales, sus invitaciones a hacer ciertas cosas y así las cosas, ¿no? bueno La melodía para despedirnos va a ser este, del señor Kelly LeBoe, este canadiense que tiene una gran técnica para tocar la música clásica, pero compone sus melodías de una forma muy moderna. Los voy a dejar con una canción que él compuso para Love With Band de y esta canción se llama For Love Y con esto me despido, les recuerdo, soy su servidor Fernando Rodríguez Sandoval, deseándoles que pasen una linda y excelente tarde, noche, día, mañana, semana, o lo que sea que vayan a pasar. espero que sea lindo, ¿no? Y nos vemos hasta la próxima.